El tema que yo quiero tratar es el de las relaciones en, en, entre Nafarroa y Guipúzcoa. Eh, yo llevo los últimos meses, eh, casi todas las semanas tengo una o dos o tres o una semana que toco hasta cinco charlas, sobre todo con el tema de 1512 y como de la memoria de la conquista de 1512 y cómo es el gran tema... Que a mí me ha tocado tratar últimamente, la verdad es que casi me pregunten de lo que pregunten, acabo hablando de eso, así que seguro que acabo hablando de 1512, os prometa ahora lo que os prometa, ¿no? Pero, pero querría hablar de más cosas, ¿no? Eh, en primer lugar yo querría recordar cuando hablamos de, de las relaciones de Guipúzcoa y de, y de Nafarroa Nafarroa versus Guipúzcoa como como se ha titulado la charla no lo primero que tendríamos que tener en cuenta es que eh, estamos hablando de realidades que han cambiado a lo largo del tiempo ¿no? no hay nada que haya sido igual en los últimos 2000 años, ni aquí, ni en ningún otro sitio como los que sea que los ríos van de arriba abajo y esas cosas las demás materias de la historia han cambiado y han cambiado mucho y, y los propios conceptos son Lo que ha cambiado No es que haya cambiado la relación que han tenido Nafarroa y Guipúzcoa durante estos últimos mil años o 500 o 2000 años, sino que en realidad la propia Guipúzcoa y la propia Nafarroa han sido cosas diferentes a lo largo del tiempo. Ahora hay una cosa, la cosa ya sé que es una palabra muy fea, pero es por no ponerle otro nombre, un ente como queráis, que se llama Guipúzcoa y otro que, que llamamos Navarra y que vemos como dos cosas, vuelvo a usar la misma palabra, diferenciadas, ¿no? pero eso no ha sido siempre así hubo un tiempo en el que Guipúzcoa era una parte de una cosa más grande que la que es ahora, que se llamaba Navarra, y era un estado, un reino, era un reino independiente, y Guipúzcoa era parte de eso. ¿no? Eh, Guipúzcoa no ha tenido siempre los límites territoriales que tiene ahora, ha tenido límites territoriales distintos. También Nazarroa, obviamente, ha tenido nombres distintos. Si a alguien del siglo XVI le dijéramos que los de Guipúzcoa eran vascos, te diría que no. No eran vascos los del siglo 16 en Guipúzcoa, no se llamaban a sí mismos vascos. Eh, en el siglo 16 los vascos eran los de la Baja Navarra, solo los de la Baja Navarra. ¿Mm? Nadie más eh, era denominado en aquella época vasco. Esto nos llama mucho la atención, pues es así. Eh, la terminología oficial del reino de Navarra llamaba a, a la Baja Navarra tierra de vascos y los vascos eran los que vivían en esa tierra. Fijaos que cosa tan curiosa. En un país en el que todo el mundo habla euskera, a los que les llamaban vascos en castellano, en romance, eran los de la Baja Navarra ahora nos llama mucho la atención. ¿Por qué? Porque en, en Navarra la versión oficial no llama vascos a los navarros, mucho menos a los bajo navarros, a los que no se llaman ni navarros. ¿no? Y sin embargo, lo que la versión oficial llama vascos es a otros, a los de la comunidad autónoma, a la Ollipuzko y Vizcaya. ¿no? Eh, los, los nombres han cambiado. En el siglo 16 XVI y 17 los vascos se llamaban a sí mismos cántabros. ¿Eh? y se reivindicaban, el cantabrismo era la ideología que explicaba que los vascos que se llamaban a sí mismo cantabros eran los habitantes más antiguos de, de la península ibérica, sin embargo hoy no se nos ocurre llamar cantabros y cantabros son los de Santander, hoy no era así en el siglo 16 en el siglo 17 XVII ¿no? eh, los nombres cambian en el, el Quijote habla de, del Vizcaíno, el que habla Vizcaíno se refiere a Lusquera, durante mucho tiempo Lusquera se le ha llamado Vizcaíno eh, porque era así como le denominaba es decir, los nombres han cambiado mucho a lo largo de la historia y por eso es a veces peligroso Eh, interpretar que cuando hablamos del concepto de Guipúzcoa en el siglo 12 o el concepto de Navarra en el siglo 12 estamos hablando de la misma cosa a la que nos referimos ahora. No, no cuando alguien alguien en el siglo 10 decía que había llegado a Navarra, se podía referir casi a lo que estaba entre Burdeos y, y, y Jaca, ¿no? y, y a un territorio mucho más amplio que el de esa ahora. ¿Por qué? Pues porque en aquel momento Navarra, durante mucho tiempo, lo que denominó es un reino que tenía sus límites y que llegó a, a ocupar territorios territorios que hoy en día son burgos que hoy en día son huesca, que hoy en día son Soria, que hoy en día son eh, muchos, muchos otros territorios bearne etcétera etcétera ¿no? Los nombres cambian, los nombres cambian, los límites de unos territorios cambian, las razones que mueven a unos y otros cambian y por tanto hay que entender esa, esa complejidad. ¿no? Señor eh, Si uno mira con todas estas salvedades ¿no? con todas estas, eh, con todas estas eh, en fin complicaciones, pues uno se da cuenta de que, que hay que andar con bastante cuidado, ¿no? que no se pueden contar, sobre todo cuando se trata de contar muchos siglos, no se puede contar, no se puede hacer con brocha gorda, hay que hacerlo con muchas matizaciones, con muchos detalles, aunque mucha, aunque a veces, pues como ahora el tiempo tampoco podemos pegarnos ni vosotros ni vosotras queréis, ni yo tampoco queremos pegarnos 7 horas hablando del mismo tema. Porque además, en fin, yo creo que tendréis la misma experiencia que yo, todo lo que sea hablar más de una hora de un tema suele ser perder el tiempo, porque casi nadie mantenemos la atención sobre un mismo tema durante demasiado tiempo. ¿no? Eh, en realidad, por tanto, lo que quiero es establecer esas matizaciones. Hablamos de Nafarroa versus Guipúzcoa, la relación entre Nafarroa y Guipúzcoa, pero no tal y como son ahora Guipúzcoa y Navarra, lo que llamamos ahora, sino lo que ha sido eh, a lo largo de la historia, ¿no? Dicho esto, otra aclaración que me parece muy importante antes de entrar en los puntos concretos que quiero destacar. ¿no? Eh, la, la problematización de las relaciones entre Guipúzcoa y Navarra, es decir, la imagen de que hay un conflicto, de que ha habido una conflictividad histórica entre Navarra y Guipúzcoa, es una imagen creada, una imagen creada no a partir de, una, de la constatación objetiva de hechos, sino con una intencionalidad política es decir, esa supuesta imagen, ese versus, ese contra es una operación política ¿eh? no ha surgido de la nada no ha surgido de una historia especialmente conflictiva sino de una motivación política ¿por qué? porque no hay ninguna muga natural entre Navarra y Gipúzcoa no hay, la podéis buscar por donde queráis no hay, no está, no, está. O sea, no, es una, no es una muga natural mugas naturales, para que nos entendamos, son las cordilleras de 4000 metros Eh, en la historia para justificar dónde están las fronteras se han puesto cosas de, de, de, de cosas naturales como que los ríos naturalmente separan los pueblos hombre los ríos de 3 kilómetros de ancho que no hay quien los cruce y sí, pero los ríos pequeños no y la prueba es que el Bidasoa no ha separado nunca los pueblos tampoco los Pirineos en su parte sobre, eh, prácticamente ninguna pero desde luego no en los extremos que es donde son más fáciles de cruzar a lo largo de la historia se han ido sobre todo los poderes que han ido ganando guerras han ido construyendo teorías para justificar lo que hacían ¿no? y entonces Han ido, se han surgido una serie de mitos, algunos que, que tienen que ver con la historia de nuestro pueblo y que son bastante poco creíbles. ¿no? Hay, hay algunos mitos de estos que han sido estudiados y que han sido desmontados. ¿no? Por ejemplo, el mito de que Euskal Herria es una zona montañosa eh, inaccesible. ¿no? pues Estamos en una esquina de los Pirineos por las que ha pasado todo el mundo. Todo el mundo pasa por aquí, todo el mundo que ha ido de África a Europa y de Europa a África ha pasado por aquí porque es más fácil pasar por aquí que por otros sitios. Los dos puntos para cruzar los Pirineos son la esquina del este y la esquina del oeste por razones obvias. Cualquiera que conozca no va a ir por el, no va a ir por donde hay más de 3000 metros a cruzar una cordillera, ¿no? Y estamos en esa parte, en la parte en la que es más fácil, en la parte donde es más fácil cruzar, es precisamente aquí, ¿no? en, el, en la desembocadura del Villasoa. Pero se, se nos han, es decir, la, la idea de que a veces cuando se crean eh, eh, interpretaciones de enemistades, pues se nos dan por hecho una serie de cosas que no, no es real. Cuando digo que no hay una frontera natural digo porque no hay ningún accidente geográfico que marque una diferencia clarísima, no la hay en el clima, es decir, no, uno no, ve, no, no nota por claridad. Cuando llueve o cuando no llueve o si son más verdes los helechos que están en Navarra o que están en Guipúzcoa, hay una diferencia entre el, el, el, el, el clima de mi pueblo de Tafaya y, y el de Cegama, hay una gran diferencia, pero no la hay entre Cegama y Alsasua. Hay entre territorios, pero no pero no es una mugarte, no es una muga natural. Y no lo ha sido a lo largo de la historia ni en relaciones económicas, ni la ha sido en la lengua y en la cultura en la civilización, por supuesto, ni la ha sido durante mucho tiempo en términos políticos, no la ha sido porque, como estamos diciendo, eh, formaron parte del mismo territorio. no Estamos hablando de, de, de dos entes, de dos espacios, de dos territorios que han compartido una gran parte de la historia bajo el mismo proyecto eh, en tiempos de los vascones, no con un Estado como lo conocemos ahora, pero sí con algunas formas de independencia y de resistencia, sobre todo a visigodos y francos, y luego con el Reino de Navarra durante bastante tiempo, y esto es muy importante, hasta que se produce un suceso clave en las relaciones entre lo que hoy son ...son eh, Navarra y Guipúzcoa o lo que entonces era Navarra y a partir de un momento... Pasó a ser castilla que es el año 1200 en el año ahora hablamos mucho del 1512 porque es el, el aniversario que se celebra nomos o sea, 500 años de la conquista de, de la invasión española de, de navarra en 1512 pero para entender por qué aquí surgió un poder político propio que era el reino de navarra y que desapareció la no basta con entenderlo de 1512 porque 1512 es una agresión que hacen los españoles a lo que quedaba de un reino ¿no? y lo que quedaba de un reino de ese reino era más pequeño mucho más pequeño que lo que fue en otros momentos porque se lo habían mordido, ¿no? Y una de las mordidas más grandes es la mordida de 1200, ¿no? eh, la, y digo mordida porque porque en torno a 1200 hay como en casi todos los acontecimientos importantes de la historia y una gran batalla de interpretación. La historiografía oficial, la de los vencedores, estaba al servicio de los castellanos, dice que en el año 1200 Alaba y Guipúzcoa, vamos a hablar en este caso de Guipúzcoa, se unió libremente a Castilla, ¿no? Es la, la teoría de la voluntaria entrega. Hay toda una mitología que dice que los guipúzcoanos se unieron a Castilla porque los navarros les trataban muy mal, ¿no? Los reyes navarros les trataban muy mal y por eso decidieron cambiar de señor y se convirtieron en, en castellanos, ¿no? Es decir, que fue voluntario y que fue mediante un pacto. Un pacto que garantizó los, los derechos de, y la personalidad de Guipúzcoa y que Castilla, de la que Guipúzcoa se puede sentir orgullosa, porque a diferencia de los navarros, que trataban muy mal a los guipuzuanos, los castellanos han tratado siempre históricamente muy bien a los castellanos. ¿no? Esa es la, la, la doctrina oficial con muchas vertientes, porque... Vete a saber por qué. O, bueno, luego podemos hablar de eso. Esta que ha sido la ideología que les ha interesado a los que se quedaron con un hipuzco en 1200. Luego una parte del nacionalismo vasco, el carlismo y el fuerismo también. Y luego el nacionalismo vasco se la tragaron y la reprodujeron como si fuera cierta. ¿Cuándo? ¿Qué es lo que sabemos de aquellos hechos? Pues la verdad es que sabemos mucho menos que lo que sabemos de 1512. ¿no? Ayer estamos en una charla en Polalo de Iruña, en Huarte y la gente preguntaba, ¿sabemos? Y bueno, más que preguntar, afirmaba una, una chica estaba y "La verdad es que sabemos mucho de de 1512 de lo que pasó de la conquista." Pues sí, la verdad es que sí, porque como fue un acontecimiento muy importante eh, que tuvo varios implicados, ¿no? Estaban los españoles que eran los conquistadores que mandaron cronistas para que lo contaron y al año ya habían publicado un libro contando cómo habían ido las cosas pero además estaban los navarros que también lo contaron, las víctimas de la conquista, estaban los franceses que actuaron al principio como aliados de los navarros que también la contaron y había agentes internacionales que se refirieron a ella muchos además, algunos porque estaban ahí y otros porque la analizaron en el plano internacional, como por ejemplo el famoso Maquiavelo que habló de la conquista de Navarra, ¿no? Sabemos mucho, sabemos tanto que sabemos casi por estas fechas de 500 años, hace 500 años lo que sucedió casi cada día, sabemos, ¿no? Por, porque eran cosas muy importantes y porque lo cuentan varios y tenemos manera de contrastar si es verdad lo que dicen unos los que dicen otros eh, sobre los hechos de 1200 sabemos muy poquito muy muy muy poquito esos 300 años de diferencia son muy importantes porque la, la costumbre de escribir de guardar los cronistas el uso de la palabra escrita para narrar hechos en esos 300 años tuvo mucha diferencia de los, de los hechos de 1200 sabemos muy poco eh, sabemos muy poco Porque lo que sí sabemos es que fueron objeto de una gran manipulación histórica a posteriori. Es decir, que es que hubo una operación de borrado de la memoria, una especie de lavado de cerebro, para presentarlos como una libre adhesión de Ipúzcoa a Castilla, ¿no? ¿Qué es lo que está apareciendo en los últimos tiempos? Porque se está investigando. Pues están apareciendo datos que prueban que, que no fue un pacto, que fue una conquista también, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué se está afirmando esto? Primero, porque eh, la hipótesis del pacto nunca ha sido demostrada. Es decir, quienes hablan de que ese pacto nunca han dicho quién pactó qué, dónde, cuándo y cómo. ¿Eh? El pacto es un mito, ¿no? Se dice que aquello ocurrió mediante un pacto. <coughs> eh, ahora que, que es, ya sabéis que el nacionalismo español está muy enfadado porque ha viene un príncipe británico a visitar Gibraltar, el otro día escuchaba yo en un debate decía, bueno, pues Gibraltar es español y lo robaron y no sé qué. Bueno, Gibraltar es británico por un pacto. Eso es un pacto. Se llama el pacto de U3, que todo el mundo sabe quién lo firmó, en qué año y, y, y dónde se firmó y qué contenidos tiene. Eso es un pacto. En, en, en historia, un pacto es una cosa en la que se puede, como en la vida real, un pacto, un contrato. Cuando alguien tiene un contrato, el contrato es que se puede afirmar quién lo firma y qué firma y en qué condiciones. Eso es un contrato. Lo demás será lo que queráis, pero no es un contrato. Y en la historia no hay un pacto en 1200 y la prueba es que los que siempre han defendido esa hipótesis nunca han podido aportar ningún dato. Es cierto que en el siglo 17 un señor que, que, sabiendo que le iban a dar muchos premios, se inventó un acta del siglo 1200. Y entonces, eh, como necesitaban para esa doctrina que entonces necesitaban, se inventaron, pero fue tan burdo y tan descarado que lo tuvieron que reconocer que era una invención. ¿no? Y efectivamente reconocieron que no había ninguna constancia del pacto. Por una sencilla razón, porque no hubo tal pacto. No hubo tan pacto. En 1200 lo que ocurrió es que el rey Navarro no estaba en Navarra, porque estaba, por cierto, negociando con los musulmanes en el norte de África, con los que se llevaba muy bien, Y, y el rey de Castilla aprovechó esa situación y como ocurrió en 1512 con la bendición de la, del Vaticano, de la Iglesia Católica, invadió Guipúzcoa y Navarra y luego consiguió que el señor de Vizcaya también eh, pasara, a su, pasara a, su, digamos, a su vasallaje y se hizo con estos tres territorios. Eso es lo que ocurrió en 1200. ¿Por qué decimos así? Pues porque a pesar de todas las cosas que se han contado ya han ido apareciendo testimonios Eh, sabemos que la ciudad de Vitoria de Gasteiz se resistió a los castellanos durante mucho tiempo, eso está documentado Eh, sabemos, por ejemplo, datos tan significativos como que la la guarnición, de, eh, la guarnición hay, hay un cambio muy importante en la guarnición del, del castillo, de la fortaleza de Vitoria, hasta 1200 hay muy poquitos soldados navarros en, en en la ciudad de Gasteiz y significativamente cuando, según la teoría oficial, Vitoria a Lava se une voluntariamente a Castilla, significativamente lo primero que hacen es reforzar muchísimo la fortaleza y llenarla, llenarla de soldados. ¿no? ¿Por qué? porque no se fiaban de la ciudad, porque mientras aquello había sido territorio del reino de Navarra, no era una fortaleza importante con relación a la, la propia ciudadanía, cosa que sí ocurría después de la conquista. ¿Por qué? Porque sabían perfectamente que que, que Vitoria no se había unido a Castilla, ¿no? la habían conquistado. Y eh, ahora también están apareciendo una serie de documentos, alguna, una historiadora, Hidoya Rieta, de, de, de Getari, que vive en Letari, que ha encontrado algunos documentos importantes que hacen referencia a la destrucción de la muralla de Getaria y a la destrucción de la muralla de Donosti en 1200. Claro, esto ocurre como con la conquista de 1512, la gente que va a pactar no tiene por costumbre derruir las murallas de los demás, tú si vas a hacer un pacto con el vecino no le rompes la ventana. Es posible que le regales algo o que no, pero desde luego que para sellar un pacto con el vecino no le rompes la puerta, eso es seguro. ¿no? Y que si le rompes la puerta, pues seguramente no es señal ni de que hayas pactado ni de que hayas ido a pactar también. ¿no? Es lo que ocurre en 1200, los castellanos no vinieron a pactar, vinieron a quedarse con Gipúzcoa por la fuerza y por eso, a pesar de que durante 800 años se ha querido enterrar Aquellos hechos por una serie de conveniencias políticas, de las que luego hablaremos porque son muy importantes en lo que yo quiero decir hoy, a pesar de todo eso, la investigación está demostrando que aquello fue mentira, es decir, que no hubo tal pacto, que hubo una conquista y ya se está demostrando con pruebas pues que hay destrucción de castillos y que efectivamente hay testimonios y pruebas, digamos, arqueológicas de que efectivamente aquello fue una confrontación armada y que Castilla se hizo con Guipúzcoa, como ocurrió con Álava, mediante el uso de la fuerza. ¿no? Esto es muy importante porque a partir de 1200 lo que significa es que unos territorios, Guipúzcoa y Álava, pero fundamentalmente estamos hablando de Guipúzcoa y Guipúzcoa, pasan a formar parte de otro estado ya son dos estados distintos hasta 1200 era parte del reino de Navarra y a partir de 1200 ya no son, ya no son eh, territorios del reino de Navarra ¿esto qué significa? que donde antes no había ni una frontera natural ni económica, ni cultural, ni política de repente hay una frontera política ¿Eh? y entonces sí que se crea una frontera política porque a un lado está Castilla y al otro lado está Navarra y los dos son reinos independientes que además se llevan muy mal ¿eso que crea? eso crea lo que con el tiempo se llamó la frontera de los malhechores ¿por qué? Porque se problematizó adrede esa, esa, esa frontera, sobre todo por parte de Castilla, que era el agresor, ¿no? Eh, ¿Por qué? Porque Castilla era consciente de cómo había conseguido tomar esos territorios, que es por la fuerza, era consciente de que le iba a costar mantenerlos porque los ciudadanos no se le habían entregado, como dice la versión oficial, sino que había, que teni había tenido que someterlos y porque era perfectamente consciente de que los lazos históricos, geográficos, económicos, lingüísticos, culturales, había que romperlos porque no estaban, es decir, los, los, los comendadores castellanos no se entendían con nadie. No, estaban hablando de un país en el, que, en el que en realidad era otra la cultura política, era otra la, la cultura, era otra la lengua y eran perfectamente conscientes de que donde había una frontera natural era dentro de Castilla, entre lo que era Castilla y lo que acababan de conquistar, y donde no había una frontera natural era entre lo que habían ocupado y lo que sería siendo Reino de Navarra, y por tanto ¿qué hicieron? crear esa frontera la única manera de, de asegurar lo que habían conquistado era crear esa frontera ¿cómo la crearon? problematizándola ¿Cómo se crea una frontera por encima de la voluntad de la gente? Cerrándola y haciendo que quienes viven a ambos lados se enfrenten. Y eso ocurrió en bastantes momentos. Una de las tácticas que utilizaron era fomentar el robo de ganaos, es decir, fomentar los enfrentamientos privados entre las dos partes para que los habituales conflictos que existían por supuesto en el siglo XII, en el siglo XIII en el siglo XIV, como existen ahora los imagino que en Irún habrá bastantes vecinos ahora mismo riñendo por cuestiones del Indes de front, de, como en todos los sitios del mundo la gente riñe porque si tú tienes derecho a abrir una ventana, porque si tu huerto se está comiendo una parte mía o porque tú no puedes aparcar ahí el coche porque el vado es mío el ser humano es así, es así en el siglo XXI y era así en el siglo XII, y la gente se disputaba los pastos, pero no se disputaban los pastos los de Echarri, Aranaz y los de Lazcano, los de Lazcano con los de Beasain también se los disputaban se los disputaban y hasta aquel momento, hasta 1200, estas disputas no habían sido disputas políticas habían sido disputas de tierras disputas de robos, disputas de ganaos a partir de 1200 se convierten en disputas políticas, ¿por qué? porque los de Lazcano, de repente, forman parte de un estado diferente al que tengo yo Yo soy de Charly y resulta que, bueno, de Charly no, porque Charly es una ciudad que, que, que fundaron más tarde, ¿no? Cualquier otro sitio de la Sacana y de repente mis vecinos a 10 kilómetros ya no son, ya sigo, siguen hablando de musquera como yo, siguen teniendo el mismo paisaje que yo, siguen haciendo queso como yo, siguen teniendo la misma vida económica, las mismas relaciones económicas que yo, pero ahora son vasallos o súbditos del rey de Castilla y yo no. Yo soy el rey de Navarra y mis dos reyes están enfrentados. ¿Y esa, ¿Qué quiere decir eso en términos políticos? Pues que cuando al señor de Arbizu le roban las ovejas, el señor de Castilla defiende al señor de Lazcano y se convierte la guerra entre el señor de Lazcano y el señor de Arbizu en una guerra política entre dos estados y los castellanos se encargan muy mucho de que eso ocurra y que ocurra así no y hay muchas escaramuzas y en el año 1321 hay una que se llama la batalla de Beotíbar ¿no? y esa batalla de Beotíbar es una batalla pequeña como como sabe cualquiera que vaya al valle de Beotíbar eh, esto para entender es no es que lo inventaran los castellanos ¿eh? el, es, hay una cosa muy general en la edad media y además en lo que llamamos edad media pero no solo en Europa en general en el mundo eh, los cronistas de aquella época eran extraordinariamente fantasiosos no yo no sé si ...si se lo creían a sí mismos... ...o si conseguían que la gente de la época se lo creyera pero cuentan unas cosas con una naturalidad pasmosa que, que ahora dan hasta risa no hay sitios de eh, ahí hay, hay, hay desde en fin no solo la edad media no de antes los cuentos de, de aníbal con, pasando con los cartagineses no sé cuántos mil elefantes por los por los alpes para en fin eh, la exageración con la que se ha contado la historia en muchos casos es impresionante y a veces hasta ridícula no la batalla de, de betiba en la que supuestamente unos pocos de Tolosa ganaron a no sé, a no sé cuántos mil franceses esa batalla no ocurrió nunca Hubo una escaramuza, los, había habido una pelea de, de territorios y de ovejas y de, y de este tipo de, y de pastos y en un momento determinado Hubo una agresión contra el castillo de Gorriti, eh, el, el virrey de, de Navarra, el gobernador de Navarra, porque entonces el rey de Navarra y el de rey de Francia temporalmente eran el mismo, aunque eran reinos diferentes, ordenó una expedición de castigo que se convirtió en un desastre y se enfrentaron en, en Beotíbar. Hubo una pequeña batalla en la que ganaron los, los, los lipuzuanos que actuaban como vasallos del rey de Castilla frente a los que venían, que no eran franceses, sino navarros, ¿no? ¿En qué se convirtió eso? Se convirtió en una batalla en la que los, los supercastellanísimos guipuzcoanos defendieron, eh, defendieron Guipuzcoa, la siempre leal a la corona de Castilla, frente a los malvadísimos navarro-franceses que siempre habían querido eh, ocuparla. ¿no? Esa es la versión oficial. Entre medio se cruzaron otros intereses, Tolosa tomó eso como una batalla suya y Tolosa que siempre ha aspirado por lo menos en gran parte de la historia ha aspirado a la capitalidad de Guipúzcoa pensó que es convertir esa batalla en una grandísima batalla era la mejor manera de convertirse, si tú eres el que ha tenido la batalla más importante contra los navarros que son los malos, eres el más importante de Guipúzcoa con lo cual cuanto más grande sea la batalla de, de Beotíbar que iba aumentando por años, cada año que pasaba se, se, la batalla había sido más grande no no dicen que fueron 100.000 bueno, alguno lo escribió, que fueron 100.000, ¿eh? pero no hizo ya oficialmente no se decía pues porque basta con conocer la zona para saber que 100.000 0000 ni, ni, ni en filas de a veinte una encima de otros no sencillamente no caben aparte que no vivían ni en el reino deipúz ni, en, ni en, el, en, en, la, en la provincia de Guiipúzcoa ni en el reino de navarra vivían en total 100.000 personas así que difícilmente podían estar ni estando todos eran tantos ¿no? pero lo que quiero explicar es hubo una escaramuza que se explica en ese sentido es decir las viejas peleas entre unos y otros por rapiñas se politizan porque hay un interés estatal de y un interés sobre todo del expansionismo castellano se convierten en otra cosa y se mezcla con los intereses de los ganchos de Tolosa que quieren una serie de cosas no entonces reconvierten en la batalla y en y, y, en fin la, la, la tradición y la, la, la, la literatura convierte la batalla de Beotíbar en una cosa exageradísima. de hecho hubo escaramuzas en los años siguientes y en uno en uno de esas escaramuzas los navarros eh llegaron a quemar Irún, perdón, Irún en eh, Hernani y de hecho en aquella, en aquella quema de Hernani Eh, hubo más muertos fue más grave pero como la pero no encajaba en la propaganda de, de, sobre todo en la propaganda de los de Tolosa no había méritos en aquello y entonces pues nadie hizo esa, esa lectura ¿no? porque esto todo tiene una explicación que es que el que contó la batalla de Bedotívar era un señor que era licenciado Zabala que era de Tolosa que quería ser regidor de Tolosa y quería ser el jefe de las juntas generales de, de guipúzcoa y que defendía es decir se crearon una versión de la historia muy interesada pues porque era lo que, lo, que, lo que vendía en aquel momento Y porque los yaunchos, los yaunchos, los señores, los ricos, los que tenían, eh, estaban muy interesados en caerles bien a los reyes castellanos. Porque si les caías bien a los reyes castellanos, podías participar de la rapiña que tenían organizada en la península con el Cuento de la Reconquista. El Cuento de la Reconquista era un grandísimo negocio, eh, era un manto ideológico, un cuento para justificar una expansión territorial extraordinariamente rentable, ¿no? Si tú le robas al vecino, es decir, si tú que vives en Segovia vas a, a Cáceres, a lo, es decir, lo que ahora llamamos Segovia y lo que ahora llamamos a Cáceres, y a un señor musulmán le quita su tierra, su castillo eh, y, y sus bienes, Sin ninguna otra explicación eres un ladrón. Ahora, si utilizas el cuento de la reconquista diciendo que 400 años antes los moros le quitaron a tu tatarabuelo ese territorio, resulta que ya no lo estás robando, lo estás reconquistando. Y entonces este este invento de la reconquista en términos económicos es un chollo, porque es lo que el robo ya no es robo, es recuperación. ¿Eh? y además no recuperan lo que tenían que era un territorio desértico recuperan un territorio que los musulmanes habían convertido en rico ¿no? con lo cual todavía el negocio es mucho más grande ¿no? porque tú tenías un, un yerbín a lo sumo o un pedregal y ahora, y ahora recuperas y ahora lo que, lo que obtienes es una ciudad con, con recursos ¿no? y eso, eso es una de las explicaciones eso no tenía Navarra porque Navarra ya no tenía en el año 1200 no tenía frontera con los musulmanes no ofrecía esas oportunidades de negocio los yaunchos de Guipúzcoa, Dalaba y Vizcaya fueron muy conscientes de que Castilla les ofrecía eso. no Había oportunidades de negocio porque había expansión, porque había rapiña, que era lo que se dedicaban los yaunchos en todos los sitios de Europa en aquellos momentos. ¿no? Y eso es lo que explica que esos yaunchos que querían caerle muy bien al rey de Castilla porque si no, no participaban en la rapiña, tenían que demostrar su fidelidad. Tenían que demostrar que eran de fiar, que eran guays, que diríamos ahora, eh, y que, que verdaderamente los reyes de Castilla se podían fiar de ellos y merecían esa, esa confianza. ¿no? Y para eso, ¿qué tenían que hacer? Borrar cualquier atisbo de, de, de, de, de sospecha. ¿Dónde estaba la sospecha en aquel momento? La sospecha era la simpatía con el reino de Navarra. O sea, el peligro que se podía, el peligro, lo que tenían que ocultar, la mancha que tenían que ocultar, era la posibilidad de que se consideraba que eran sospechosos de ser todavía partidarios del reino de Navarra. ¿Qué hicieron? Exagerar. Exagerar, exagerar la historia y contribuyeron, es decir, que hubo una confluencia de intereses. A los castellanos les interesaba que la, que la recién creada eh, muga frontera política con Navarra se convirtiera en un problema, que fuera problemática, que fuera conflictiva, porque así navarros y dipuzcoanos se iban a separar y e iba a ser más difícil que los navarros quisieran volver a formar parte del reino de Navarra. Esa era la finalidad. Los yaunchos, ¿por qué entraron en el mismo juego? Porque Navarra efectivamente no les ofrecía esa oportunidad de rapiña que sí les ofrecía Castilla, y pero para poder participar de esa rapiña tenían que borrar el pasado. Y la manera de borrar el pasado es eh, bueno pues crear el mito de que efectivamente han sido los más pro-castellanos y que los navarros siempre han sido los invasores. no Esto es la pauta de las relaciones entre Navarra y Ipuzco los años 1200, y 1512 es la pauta la pauta más importante salvo en un momento en el siglo 14 En el que en el que se produce una casa, una cosa muy importante que es que gran parte de, de los bandos nobiliarios de guipúzcoa se pasan a navarra y gran parte de deipúzcoa durante un tiempo forma otra vez parte de navarra y esa es otra parte que los lanchos de, de guipúzcoa en su historia la han ocultado porque es una cosa que en fin es, es una desde el punto de vista de su lealtad castellana es la traición en estado puro no por eso molesta en la historia oficial y no no se ha contado ¿no? entonces el, el primer paradigma después de, la, de la, la, la, el primer dato importante es conquista de 1200 presentada como pacto problematización de la frontera y eh, el como ejemplo más claro de esa, de esa tensión y sobre todo de la utilización política de esa tensión la batalla de biotir no y luego tenemos la conquista de 1512 no el españolismo en, en navarra tiene una, un discurso sobre esta cuestión muy esquizofrénico que se basa así dicho de, de muy poquitas palabras Eh, qué maravilla lo que sucedió en 1512 porque fue un pacto entre Navarra y la corona de Castilla pero qué malos eran los guipuzcuanos que participaron en la conquista ¿no? este es la, la, la, el discurso habitual del Navarra es pura esquizofrenia ¿no? porque si lo que pasó en 1512 fue maravilloso, benditos guipuzcuanos que venían con los conquistadores castellanos ¿no? y si los conquistadores si los, los guipuzcuanos estaban haciendo algo malo ayudando a los castellanos quiere decir que los castellanos estaban haciendo algo malo ¿no? es decir, si fue un pacto Benditos sean todos los que vinieron a pactar. Esta es una cosa que falla un poco también en el discurso del pacto, lo mismo que en 1200, ¿no? que hacían 15.000 soldados castellanos españoles, también había aragoneses otro tipo, que hacían 15.000 soldados españoles eh, en, en Navarra en julio de 1512 se habían venido a pactar. Es verdad que, que la gente solía mover ejércitos, pero 15.000 personas para firmar un pacto es un poquito exagerado, ¿no? Teniendo en cuenta la población de la época que en Iruña no llegaba a las 10.000 personas. Imaginaos una ciudad que ve que llegan 15.000 soldados españoles... Vamos, lo que, lo que estamos diciendo, cuando hablamos de la, de la conquista, nos intentamos poner en la época, desde luego, la mera hipótesis de llamar pacto aquello, porque no podemos, no podemos coger una máquina del tiempo y colocarnos en, en Iruña el 23 de julio de, de 1512, ¿no? Pero como, como les contáramos, como entráramos a la ciudad y les contáramos, mira, esto de aquí a 500 años se va a contar como un pacto, ...y viera a la gente... ...15.000 soldados españoles... ...rodeando la ciudad... ...amenazando con que si no se rinden... ...van a pasar van a pasarla a fuego... no eh, ...y van, a, van a, a más por escrito... ...no estoy diciendo yo... ...se lo han dicho ya por escrito... ...a los representantes de la ciudad... ...que si no se rinden... Van a, ...van a pasarla a cuchillo... ...o sea, la mera... ...el que alguno de los que vivió aquello... ...pensara que 500 años más tarde... ...se iba a contar como un, como un pacto voluntario... ...pues es surrealista, ¿no? Y efectivamente así fue... En ...1512 se produjo una conquista militar... Eso está muy documentado porque todos en la época le llamaron conquista. Tanto es así que los conquistadores eh, lo contaron en un libro que se llama Historia de la Conquista del Reino de Navarro. decir, que allí la discusión que hubo en aquella época era entre los partidarios y los contrarios diciendo que la conquista había sido justa o había sido injusta. Pero todos le llamaron conquista. ¿no? Entonces, ahí ya tenemos un, un, un, un cambio claro. Eh, como decía, el, el españolismo lo presenta como una cosa esquizofrénica, ¿no? Con su odio, con, con, con su, ob, su obstinación en crear un enfrentamiento entre, entre navarros y guibuzcanos. Luego hablaremos de eso porque es otro momento muy clave, ¿no? 1512, ¿qué ocurre? Por tanto, ocurre que los guibuzcanos, que son súbditos de la corona de Castilla... Forman parte con el resto de súbditos de la corona de Castilla, de una empresa de la corona de Castilla que ya es España junto a Aragón, eh, que, que es la conquista de Navarra. Y hay bastantes guipuzcoanos que forman parte de las tropas españolas que conquistan Navarra. O Esa es una realidad histórica. Los españolistas deben pensar que porque eso sea así, ya un proyecto abertzal en el siglo XXI carece de legitimidad. Los, los Es una estupidez como un piano que más da... O sea, la, eh, eh, algunos creen que, que hay como que ocultar esta parte de la historia porque somos Yo uno dice que tiene que ver que hubiera algún señor feudal de Irún o 25 de Irún en la conquista de Navarra como súbditos de Castilla. Tiene que ver eso ahora algo con la voluntad política de la ciudadanía vasca en el siglo XXI. La verdad es que no tiene absolutamente nada que ver, pero algunos pues bueno, intentan marearlo todo para marearlo todo. ¿no? La historia fue así y efectivamente hubo gente... Eh, también, y en esto se está investigando cada vez más en los últimos tiempos, hay que entender la lógica de la época. ¿Mm? La lógica de la época es que hay que explicar las cosas en su contexto. Es decir, ¿había guipuzcoanos, a la vez exibizcaínos entre las tropas castellanas que tomaron, eh, que tomaron Iruña o que entraron en Iruña, por ejemplo, el 25 de julio? Es decir, ¿de las tropas que participaron a Conquista Navarra? Sí, sí. Eh, la sabía eh, eran muchos no numéricamente no eran el, la parte más importante ni la más decisiva entre las tropas que part... españolas que participaron en la conquista eh, ¿por qué fueron? bueno pues como no estamos en el siglo XVI no podemos hacer una encuesta ¿Mm? tenemos que interpretarlo pero sabemos algunas cosas por ejemplo que los que fueron de la ciudad de Vitoria fueron porque había amenaza de muerte para el que no era este es un pequeño dato que algunos historiadores se olvidan de dar claro lo que ocurre es que no es un pequeño dato ¿Eh? el hecho de que, de que en una ciudad se recluten soldados con la amenaza de que te van a matar de que te cortan la cabeza si no vas pues es un dato importante no porque dices a la hora de, de valorar cuántos fueron de Vitoria la conquista de Navarra pues es, no es lo mismo saber que fueron porque quisieron o que fueron porque les pagaban o que además de que fueron porque les pagaban que por cierto no les pagaron les prometieron que les iban a pagar y no les pagaron o si les pagaron pagaron muy tarde porque bastantes años más tarde todavía estaban reclamando el dinero y eso se sabe por los documentos pero es que además había amenaza de muerte es decir cuando se provocaba, se provocaba una de esas características los reyes decían tenéis que venir pues mis súbditos entonces no era cosa de que los súbditos dijeran ni es que nos vienen mal porque estamos sembrando ajos no, no funcionaba la cosa así tenían que venir porque si no venían les podían pasar muchas cosas por ejemplo que les cortaran la cabeza ¿no? entonces hay que situarlo en esa época otro, otro momento importante es la famosa historia de los cañones de Belate que estaban estaban ya no están en el escudo de Ripúzcoa esta es una, una pequeña escaramuza que se produjo en el, en, en el contexto de aquellas guerras que hubo, porque la conquista empieza en 1512, hay una invasión pero no acaba en 1512, hay una gran resistencia popular, los reyes de Francia más cuenta con el apoyo del rey de Francia y hay una guerra en torno a la conquista y a la independencia de Navarra que dura por lo menos hasta 1529, casi casi hasta más, ¿no? Las hostilidades abiertas se cierran más o menos ahí, pero luego sigue habiendo bastantes cosas, Fijaos que no estamos hablando de 1512, ni tampoco de 1522, que es cuando la La batalla de la, de la que lo hablaremos, sino incluso de mucho más tarde ¿no? entonces en ese contexto hay un momento en el que los, las tropas del De los mercenarios, todo el mundo tenía mercenarios, ¿eh? el rey de Navarra también tenía mercenarios y el rey de Navarra en aquellos años, los reyes de Navarra se valieron de muchos mercenarios proporcionalmente quizás, sobre todo en la primera, en la primera etapa, 1521 ya no, pero la primera etapa de la conquista entre los a favor del ejército de Navarra es donde había <coughs> quizás en un momento determinado más mercenarios, ¿por qué? porque Navarra era muy pequeñita no tenía ejército profesional de hecho no es que no tuviera ejército profesional no tenía ejército ni profesional ni no profesional ¿no? y cuando, se, cuando hubo que responder de un día a otro a la conquista pues como no tenían ejército profesional y el que estaba enfrente era el ejército más grande de Europa, pues además de reclutar a la gente que no valía para nada porque no valía para gran cosa, era imposible enfrentarse a un ejército militar profesional con la gente que había dejado las layas y el azadón para venir a luchar, pues tiraron de lo que lo más parecido a un ejército profesional que era contratar mercenarios, ¿no? Y bueno, unos mercenarios alemanes que también aparecen en la en la, en la batalla de, del Monte Aldave o de, o de San Marcial, pues cuando estaban retirándose a última hora vieron que les atocaba una partida que era una partida de Ipuzuanos y como llevaban estaban subiendo un puerto y llevaban castillos los dejaron eh, perdón castillos eh, cañones los dejaron luego la, la, los que se quedaron con los cañones se encargaron mucho de convertir eso no en unos cañones que se habían encargado porque los que lo llevaban salieron corriendo o sea a ti te si tú vas con unos cañones que no hay Cristo que los lleve encima y viene un, una partida de, de soldados superior, lógicamente no te echas a correr para que no te pillen con los cañones monte arriba eso no se le ocurre a nadie por mucho que te hayan pagado lo primero que haces es dejar los, dejar los cañones, obviamente, entre que te salves tú, que se salven los cañones, procura salvarte tú y cuando llegaron los guipuscuanos, ahí estaban los cañones, claro, y se quedaron con los cañones pero, además de quedarse con los cañones encontraron una grandísima oportunidad de conseguir méritos y de conseguir premios con ellos. ¿Y qué hicieron? Lo que hacía todo el mundo en aquella época exagerar la parte que había tenido en la batalla para obtener mejores posiciones gracias a los méritos. ¿no? Y por eso hicieron una campaña de marketing que diríamos ahora impresionante para convertir aquellos cañones que poco menos se habían encontrado en una gigantesca victoria. ¿no? Y aquello funcionó tanto que hasta hace cuatro días han estado en, el, en, el, en los cañones famosos han estado en el escudo de Ipúzcoa. ¿Eh? y dejaron de estar por, una, por, una, por un debate político por una, por una decisión política ¿no? es decir les funcionó ¿no? ese es otro momento muy importante otro Eh, vamos un poquito más, no, no me voy a alargar mucho más. Eh, <coughs> Entramos a la, a la materia una de las materias más peleagudas, ¿no? la famosa batalla de, de, de Montalave, de San Marcial, lo que tiene no sé cuántos nombres. ¿no? Eh, situemos, 1512 se produce la primera conquista en Navarra. Los españoles en 1512 hacen un poco como los Estados Unidos en Irak, barren. Barren, en la primera llegada a Barren porque no encuentran, no es que no encuentran resistencia, es como un junco no encuentran como un, un río lleno de juncos y ellos pasan por encima de todo, primero porque nadie se lo esperaba, segundo porque vienen con una justificación ideológica impresionante, que es que el Vaticano ha declarado que eso es una guerra santa y por tanto el que, se, el que resista a los españoles está excomulgado, no lo vayamos a olvidar y ahora eso nos puede dar risa pero en el siglo XVI a la gente que le amenazaran de, excomulgar, de excomulgarle no le daba ninguna risa, ¿no? barren, por tanto, no se encuentran casi con resistencia en el primer momento pero no porque la gente estuviera de acuerdo sino porque los pillan por sorpresa y no pueden hacer nada pero esto es, esto es tan el primer momento que estamos hablando de julio <coughs> aún así muchas ciudades se resisten no hay oportunidad de organizar una primera eh, defensa, pero ya en septiembre-octubre del mismo año ya hay una primera expedición para recuperar el reino. En 1516 hay otra, no os quiero aburrir con datos porque siempre es un lío, y en 1521 Eh, y esto ilustra muy bien lo que fue la conquista no la conquista se basó en la supremacía militar de los españoles no en su capacidad de seducir ni, ni en las tonterías como las que dijo Felipe de Borbón el otro día que fue estuvo en, en Nafarroa y dijo que, que 1512 es una fecha maravillosa porque Navarra se encontró con su destino histórico milenario no, bueno, pues no fue una conquista, nadie se encuentra con su destino o sea, la historia de Navarra que comienza más o menos en el año 800-900 desde el año 800 ¿eh? que Navarra había decidido crear un reino independiente hasta 1512, curioso no se había encontrado con su destino hispánico milenario, y eso que, fijaos que está cerca España, ¿eh? de Navarra, está al au sin embargo no se habían encontrado ¿no? o sea, y si hubo falta una conquista pero por lo menos se hicieron falta 800 años para que Navarra se encontrara con su destino ¿no? ya se había encontrado con su destino su destino era no querer ser España, por eso llevaba 800 años siendo un Estado independiente ¿no? pero la versión oficial es la, la versión del pacto ¿no? entonces en, en, en, en, en lo que los hechos de 1521 demuestran es que por si cabía alguna duda que no cabía de que en 1512 la población navarra rechazó a los invasores en 1521 ya incluso los que habían colaborado con ellos estaban de ellos hasta el moño ¿no? tanto fue así y tan clara es que la, la victoria española se debía solo a su ejército que tan pronto como tuvieron que sacar su ejército para hacer frente a la revolución de los comuneros que es lo que pasó en 1521 perdieron Navarra tan pronto como su ejército se fue perdieron Navarra ¿no? eh, y perdieron Navarra una con él porque la gente se sublevó es verdad que venía un ejército del rey de navarra apoyado con un ejército del rey de Francia pero no hubo no fue necesario ni que llegaran para cuando llegaron ya los navarros sublevados habían echado a los españoles a los españoles y a los a de otros sitios que no siendo españoles en aquel momento eran políticamente españoles porque trabajaban para ellos o porque eran colaboradores del rey de, del rey de España no uno de ellos muy famoso Inigo de Loyola, ahora vamos a hablar de él ¿no? en 1521 echan los navarros a los españoles y lo celebran lo celebran mucho eh, lo sabemos porque luego los procesaron y algunos le cortaron la cabeza por haberlo celebrado 1512 no celebró nadie nada en 1521 cuando echaron a los españoles fue una fiesta ¿no? y de hecho, como digo, a mucha gente la condenaron luego por haber participado esa fiesta ¿no? y cuando se está produciendo esa fiesta en lo que hoy se llama la plaza del castillo en Iruña donde no hay ningún castillo pero entonces sí está un señor que se llama Iñigo de Loyola que es un mercenario al servicio de los castellanos y este señor está eh, está eh, dedicándose a bombardear imaginaos, si conocéis Iruña os ponéis, imaginaos que hay un castillo donde ahora está el kiosco de la plaza del castillo no es así, sino más bien hace un poquito más hacia arriba ¿no? pero donde está la plaza del castillo hay un castillo y eh, uno de los jefes de las pocas tropas castellanas que se han quedado, que son muy poquitos y que están encerrados porque saben que la ciudad no los puede ni ver se está dedicando desde las Salme desde castillo a bombardear la ciudad. No está bombardeando las tropas francesas o navarras que están en Ataravia en Villava, porque no llegan, los cañones no llegan. Está bombardeando a la población, ¿no? Está bombardeando pues lo que es San Nicolás, lo que son los, lo, el casco viejo de Iruña. A señor, en, en una de esas, le tiene una herida. La historia de Íñigo de Loyola y su herida, que le enseñó la fe, que tenía que dejar la carrera de las armas y tenía que dedicarse a la fe, es un mito bastante conocido. ¿no? Íñigo Loyola es, es muy conocido. Bueno, <coughs> Íñigo Loyola, que es vasco, que es de Guipúzcoa, tiene muchos amigos entre los señores feudales y la gente de Iruña y de la, las tropas que vienen con el rey de Navarra. Gracias a eso, consigue que la ciudad, los, el castillo, los castellanos... ...que están en el castillo, se puedan rendir y puedan salir vivos de Iruña. A los que vienen con el ejército navarro les cuesta bastante, una vez que se ha firmado, les cuesta que se ha firmado la rendición y que se les ha, salvado, se les ha perdonado la vida, les cuesta bastante sacarlos del castillo porque los ciudadanos de Iruña no quieren que salgan vivos del castillo de otras cosas porque han estado matando a sus hijos desde arriba con cañonazos y lógicamente cuando ven que esos señores van a salir tranquilamente porque han pactado con otros pues la verdad es que se crea una situación Bueno, pues ese es otro paradigma luego exagerado mil veces de Íñigo como es otro, otro eh, paradigma otro personaje que también se ha fortalecido mucho a lo largo de la historia pues porque interesaba ¿no? para reflejar esa, ese rechazo Íñigo Loyola en, según toda la historia es un es un soldado de Castilla herido Eh, contra los franceses no hevido contra los franceses no herido contra los de iruña que estaban defendiendo su ciudad contra él ¿no? bueno, esa es otro otro paralel y el otro es el, el de eh, volviendo al, el, eso ocurre en el año 1521 y en el contexto de esas de esas eh, eh, escaramuzas luego se produce la batalla de noine etcétera etcétera eh, la secuencia es digamos los castellanos se van las tropas españolas se van porque tienen un problema interno en castilla que son los comuneros tienen que irse navarra se subleva todo el terreno de navarra que quedaba en 1512 vuelve a ser independiente pero muy poquito tiempo porque luego vuelven los castellanos arrasan eh, entre otras cosas hacen una cosa muy curiosa que es eh, derrotan a los comuneros pero obligan a los comuneros que se rinden a formar parte de su ejército entonces el que vuelve sobre Navarra es el ejército que ha ganado a los comuneros y lo que queda del ejército de los comuneros que se ha unido a ellos ¿eh? entonces vienen los dos ejércitos ...contra Navarra y la vuelven a ocupar... ...Vencen en Noay... ...y entonces se inicia una serie de, de, de resistencias grandes... ...tienen el año 1521... Eh, ...y en el año 1522... ...pues varios escenarios... La, la famosa ...el famoso episodio de la toma... ...y de la defensa y de la resistencia... ...al castillo de Amayur... ...y en ese, contexto, en ese contexto... ...los contendientes son... ...el reino ya de España... Eh, además en el 1521 ya no es Castilla, está claramente, el rey es el rey de España, que es Carlos I, el famoso que nos han enseñado a todos en la toda en la escuela, Carlos I de España y quinto de Alemania. Ese es el es ese personaje, es el rey, es el emperador y al otro lado quiénes están? Están el rey de Navarra, que ya no es el rey eh, que estaba en 1512, sino sino su hijo Enrique y el, el y junto a él está Francisco I de Francia que le apoya y alguna serie de tropas de un territorio que ahora normalmente asociamos con Francia que se llama el Bearne pero que en, en aquellos tiempos ni era Francia ni quería ser Francia por ningún lado y de hecho se había acercado a Navarra porque aunque es, es otra de las cosas que la historia ha ocultado pero el Bearne es un territorio que pleiteó durante mucho tiempo y se resistió en muchos casos incluso por las armas a ser Francia porque siempre había dicho que nunca fue Francia no ahora si se los dices a los del Bearne de ahora es posible que te corran A boinazos, porque ahora no les interesa que todo aquello se recorte. se recuerden, por lo menos algunos. Pero la historia es muy terca y hay mucha documentación sobre cómo eh, Bearnes se resistió, el vizcondado de Benes se resistió muchísimo eh, a, a, a que se le considerara Francia y dijeron que nunca y decían bueno, pero bueno, ellos eran otros de los contendientes, porque había como dos bloques, como digo, eh, eh, el, el, el, el emperador. Los, los españoles y por otro lado estaban los navarros y sus aliados franceses y Gascones-Berneses ¿no? y en ese contexto en el que hay escaramuzas para conseguir otra vez Navarra pues eh, eh, eh, los, los, una de las partes la formada por franceses, navarros y Gascones descubre descubre no tiene en cuenta algo que había sido muy importante en 1512 no ya sé que me estoy alargando pero voy a procurar acabar cuanto antes pero para entender la, la situación ¿Qué hacían las tropas navarras en Irún en, en 1522? Pues es importante. esto En 1512 eh, los españoles conquistaron Navarra con dos ayudantes. Uno fue el papado, que no mandó tropas porque no tenía, pero mandó la bendición para considerarlo guerra justa. Y otro aliado fue el rey de Inglaterra. Fue un aliado involuntario. Al rey de Inglaterra le dijeron que con la ayuda del papao Que estamos pensando muchas veces como, como sabemos que luego los reyes de Inglaterra se separaron de la iglesia y crearon una, un cisma y crearon su propia iglesia, etcétera, etcétera, a veces olvidamos que eso no fue siempre así pues en el año mil, 1512 el rey de, el rey de, de Inglaterra era aliado del de España y eh, y, de, y, del, y del papado, ¿no? del Vaticano y el rey Fernando el Católico consiguió la bendición de la iglesia y consiguió En engañar, consiguió implicar al rey de Inglaterra para que le ayudara en la conquista de Navarra que no le dijo que iba a ser la conquista de Navarra, le dijo que iba a ser una expedición, la expedición contra Guyena Guyena era lo que ahora llamamos Aquitania, que es lo que va desde los Pirineos hasta, hasta algo más de Burdeos, en aquel tiempo aquello le llamaban Guyena, y, y entonces le convenció de que, de que eh, y participara en eso que era una guerra santa. A los ingleses eso les gustaba porque ya sabéis que habían ocupado gran parte de Francia y sobre todo ese territorio hasta los tiempos de la famosa Juana de Arco, que es unos 100 años antes. ¿eh? Entonces, a los ingleses les ponía que les propusieran aquello porque, porque era un negocio. decir, vale, tú te quedas con una parte y yo me quedo con otra. Y, entonces, y además con la bendición de la iglesia, un chollo. ¿no? Y efectivamente mandaron tropas. ¿no? Y entonces eh, los, los españoles les convencieron de que la operación era tu entras por tú me traes tropas que controlen la desembocadura del vidazoa por eso por eso estuvieron aquí en 1512 esas tropas y yo mandaré unas tropas para ayudarte y luego dejaré otro espacio para entrar por nafarroa no pero sobre todo entramos por el vidasoa porque para atacar Francia efectivamente lo más lógico es entrar por el vidasoa no, no vas a entrar por el por los Pirineos que es más complicado y luego una vez que consiguieron que el rey inglés mandara tropas a la desembocadura del vidasoa ya le dijeron casi vamos a tener que entrar también por navarra porque si no, si entramos por el Bidasoa y Navarra la dejamos libre, vamos a entrar por una parte, pero nos van, nos van a poder cerrar porque claro, si entramos por el Bidasoa pero luego nos cierran el Bidasoa, una parte de nuestro ejército se va a quedar ahí, y los ingleses que no debían ser muy espabilados, se lo creían entonces dijeron, bueno, vale, ¿qué ocurrió? que nunca hubo aquella expedición para conquistar la, la Guyana, nunca se tocó, o sea, en aquellos años los españoles no invadieron territorio francés solo, se, solo invadieron territorio navarro pero, en la operación, ¿qué consiguieron? consiguieron que el rey francés no pudiera ayudarles porque tenía que estar pendiente de la desembocadura del Virasoa donde estaban los ingleses entonces los ingleses al final lo descubrieron y se acabaron marchando porque se dieron cuenta que no nadie pensaban darles parte del botín que en realidad el botín no era territorio francés sino el reino de Navarra y que habían sido tontos útiles para asegurarle al rey de España el control de la desembocadura del Virasoa ¿no? entonces esto, pasados nueve años los navarros y los franceses lo habían comprendido y se habían dado cuenta de que tenían que tomar, esto, tenían que tomar esa parte ¿no? es decir, que cualquier, cualquier operación que quisiera recuperar el reino de Navarra necesitaba neutralizar esa parte ¿no? y en eso es en lo que se produce la batalla del, del Monte Aldave la batalla... entonces, eh, la, ¿la historia que cuenta? pues al final la historia se convierte en una cosa muy curiosa en la que los de Irún defienden eh, la población de unos malvadísimos creo que alemanes Y franceses. Navarros creo que no existen por ningún lado, no aparecen, pero la historia oficial son alemanes. ¿Habría alemanes? Bueno, pues pues posiblemente habría, con las tropas de Francisco I de Francia, habría soldados mercenarios eh, las lasquenetes, que son Bueno, algunos llaman alemanes, a veces eran suizos. En la época posiblemente eran de habla alemana, pero pero después, está es la típica cosa que 500 años después se dice que los que hablaban alemán eran alemanes, ¿no? En aquellos tiempo los que hablaban alemán podían ser suizos, podían ser prusianos, podían ser holandeses, podían ser de muchos sitios, ¿no? Bueno, no lo sabemos y como como normalmente tampoco nadie contaba la historia de los mercenarios, pero posiblemente habría. Lo que no cuentan es que también del lado de los españoles había, ¿no? Pero bueno, eso no lo cuentan, ¿no? Entonces, la película en que se convierte en este escena escenario En este escenario, en lo que era una guerra y en la que en las guerras casi nadie era manco, es posible que esas tropas atacaran Irún. Pues si Irún se había puesto claramente del lado de los españoles es bastante probable que la atacaran. Es bastante probable. ¿Pudieron quemar algo? Sí, pudieron quemar algo. Eh, ¿Pudieron contestar? Los de Irún pudieron en aquel momento... Eh, interpretar su participación en la guerra como que estaban defendiendo su, su ciudad claro que pudieron eso es muy probable además ¿por qué? porque no se consideraban parte del reino de Navarra De hecho, habían dejado de ser parte del reino de Navarra 300 años antes. Es decir, llevaban 300 años en esta lógica en la que os hemos hablado. ¿eh? En la que, es decir, de ya una ocupación con una cultura, con uno no sé qué... Bien, estaba en esos términos, ¿no? La batalla tampoco fue tan importante, desde luego no decidió el rumbo de ninguna guerra, ¿no? Esos son, digamos, por lo que yo sé, los hechos, ¿no? Luego, ¿qué es en lo que se convierte? pues estamos un poquito como en la de Beotíbar ¿no? se convierte en, una, en un ya desaparece toda la motivación política no tiene nada que ver con el reino de Navarra no tiene porque no interesa que se recuerde que estos territorios habían sido el reino de Navarra no interesa que se recuerde que se trataba de un expolio de una no interesa que se vea simplemente España-Francia Guipúzcoa con España y los franceses malvadísimos con mercenarios queman Irún y entonces los de Irún defienden y ya de paso defienden España Castilla y toda la repanocha o esa es la La versión oficial, ¿no? Y claro, eso nos llega con mucho tiempo mezclado con otras muchas cosas porque eh, yo no, no sé mucho de la batalla, pero estoy seguro, estoy seguro de que los de Irún que participaron en la batalla del monte Aldaba ni llevaban boinas rojas ni tocaban flautas irlandesas. Eso seguro. Eso seguro, ¿no? Es decir, que estamos hablando no solo de un hecho, y esto es esto es importante porque cuando se habla de la sacrosanta tradición, bueno, la sacrosanta tradición ha sido sometida a unas cuantas operaciones de cirugía estética, ¿eh? Porque seguro que no llevan, ni iban vestidos de blanco porque nadie iba a la batalla porque, bueno, esta es una cosa que pasa en casi todas las batallas del mundo, ¿eh? Nadie se ponía ropa blanca para mancharse, ¿eh? Es una cosa elemental, nadie se le ocurría a nadie en su sano juicio se le ocurre ponerse ropa blanca para ir a una guerra, ¿no? ¿eh? Para empezar, porque la gente no tenía muchas ropas blancas ni de muchos colores que ponerse, ¿no? Es decir, por supuesto, estamos hablando de esto como de tantas cosas que han sido sometidas a una manipulación, ¿no? En este caso a una manipulación con una intención política muy clara, ¿no? Que va en la misma dirección de la de Beotíbar y de, de todos los demás, ¿no? contar, un, contar la historia para que tendamos a pensar que ha sido supernatural que guipuzcoanos y vizcaíneos hayan estado siempre a la grezca, ¿no? a la greña y de mala manera, que no es verdad, como os estoy diciendo, pero que de manera interesada, porque a pesar de la batalla de Beotíbar, A pesar de la batalla de Beotíbar, a pesar de lo de 1512, a pesar de lo de 1521 y a pesar de lo de 1522, a pesar de la frontera franco-española y a pesar de todos los pesares, la documentación, y hay un tipo que publicó un libro precisamente sobre esto, toda la documentación de toda la época francesa-española insiste... En cuidado con los vascos que, a pesar de todo, siguen manteniendo relaciones entre ellos. la, la, la, la acusación más frecuente de hecho, la de, las deportaciones que hubo en el en, en territorio de Iparralde. La famosa deportación de los de Sara se basa en sus complicidades con los españoles del otro lado del Vidasoa. Es decir, a pesar de todo esto que estamos contando, la gente seguía manteniendo relaciones preferentemente entre ellos. Los guipuzcuanos con los navarros, los guipuzcuanos con los de Lapurdi, los de Baja Navarra con Navarra, a pesar de todas estas operaciones. Tanto es así que una de las grandes explicaciones de la Primera Guerra Carlista era que los españoles llegaron a la conclusión de que si no quitaban las aduanas del Ebro, no iban a poder hacer nunca una unidad política. ¿Por qué? Porque la inmensa mayoría del comercio de los territorios vascos, en, los, en el comercio de los territorios vascos había dos fuerzas dominantes. Una, la propia, el comercio, las relaciones económicas que los territorios vascos tenían entre sí, y dos, estamos hablando en 1833, por ejemplo, en Navarra, las dos grandes tendencias económicas eran la relación con el resto de Euskal Herri y la relación con Francia todavía en 1833 la mayor parte de las relaciones económicas estaban en ese terreno las relaciones con el sur del Ebro eran muy pequeñas por eso se cargaron las aduanas del Ebro porque para, para crear la nación y el, la nación Estado Española necesitaban crear un mercado único y la única manera de crear un mercado único era cañonazo limpio porque la gente no quería crearlo tenía otro mercado, ¿no? es decir que cuando cuento esta historia de imposiciones de creaciones hay que decir que por el otro lado ha habido una, ¿por qué? pues porque a los dos lados de estas fronteras se ha seguido hablando Euské Era porque la gente ha mantenido costumbres, etcétera, etcétera. A pesar de todas estas manipulaciones, bueno, pues podríamos hacer hasta el chiste, ¿no? Eh, en Irún, para celebrar una victoria sobre los navarros, la gente se viste de Navarra. Porque es así. O sea, si vamos a ese, decir, ¿por qué? Pues porque ese es, el, el, ese es un símbolo del... Entonces, llegamos hasta estas situaciones, ¿no? ¿Por qué? Pues bueno, pues porque la gente, a pesar de todo, ha mantenido una serie de relaciones a pesar de todo esto, ¿no? Entonces, eh, que, luego vamos a hablar de esto, de, hay una operación política, ¿no? Y luego para no alargarme, eh, hay otros dos momentos que son muy claves, ¿no? En dos, tres momentos que son muy claves en esta continuidad, ¿no? Eh 1000 1917. 1917, es un año muy importante en la historia de Euskalerria, aunque normalmente no se reconoce como tal, ¿no? Y diréis, ¿qué pasó en 1917 en Euskal Herria? Pasar, pasar en Euskal Herria no pasó nada. Pasó en Moscú, en mejor dicho, en San Petersburgo, ¿no? Que está muy lejos de Euskal Herria. Pero pasó que, que el, hubo la primera revolución comunista. Y la primera revolución comunista barrió de miedo medio mundo. ¿no? ¿Por qué? Porque los ricos y los que gobernaban en todos los países del mundo pasaron de pensar que una cosa como era era imposible a pensar que podía ocurrir en cualquier sitio al día siguiente. Tuvieron esa, esa icosís. Ahora nos llama mucho la atención y de hecho yo cuando lo cuento solo ver caras de mucho, de mucho alucine. Pero es verdad, es verdad. La prensa, por ejemplo, Navarra de los años 17, 18 y tal... Hablaba de los bolcheviques como unos señores de barbas con bayonetas que iban a aparecer por el vidasoa en cualquier momento. ¿no? Es la psicosis que creo. ¿Por qué? Porque había habido unas clases políticas que pensaban que iban a mandar siempre y de repente vieron que eso podía cambiar. Y claro, no había cambiado en cualquier sitio, había cambiado ni más ni menos que en Rusia, que no era precisamente un Estado ni pequeñito ni con poco poder. Entonces eso rompió la mentalidad de mucha gente y, y, y eso que tiene que ver con lo que estamos hablando, pues tiene que ver con que contribuyó a que eh, la derecha Navarra cambiara de posición con respecto a lo vasco. Así ¿Por qué? Porque de repente, de repente, se percibió el riesgo, eh, el riesgo de una desintegración social y eh, en aquel momento el, el Sabino Arán había ido fortaleciendo su partido, el PNV iba teniendo ya cierta presencia y en aquellos momentos ante la oleada o el riesgo de oleadas revolucionarias la derecha pensó que lo que había que hacer era mantener los estados ¿no? es decir, ¿qué era lo que permitía eh, hacer frente al riesgo de desintegración social y de revolución? los estados, ¿qué eran los estados? el ejército Eh, y, y la religión católica. Y esa es la apuesta que hicieron. ¿Y eso con qué entraba en contradicción? Eso entraba en contradicción con la tradición vasca que había tenido la, la derecha navarra. Llegó un momento en el que vieron que ese era el peligro y que se crearon, ya entonces se formulan los dos fantasmas de la derecha navarra que son el comunismo, la izquierda, y el nacionalismo vasco. ¿Por qué? Porque cualquiera de los dos, porque interpretan que el nacionalismo vasco al que habían estado, es decir, la defensa de, de lo vasco, al que había, se había apuntado la derecha navarra hasta esa fecha, era peligrosa, ponía en riesgo el Estado. Y el Estado había que salvarlo por encima de todo porque si se ponía en riesgo el Estado constituido... Venían los bolcheviques. Esa era la lógica de la época. ¿no? Dice que exagerado. No, esto fue tan exagerado que en los medios de comunicación el, el gran promotor de ese cambio fue el diario Navarra, ¿no? que es un periódico que ha tenido siempre mucho poder fáctico en Navarra y el cambio de ese periódico fue tan evidente que los de la época lo vieron hicieron, versos, y, y, y lo comentaban vaya cambio que se ha pegado el día Navarra que ha pasado de organizar juegos florales a favor de Luzquera, y decir que Luzquera es la lengua propia de Euskal Herria, que era la terminología que usaban, a decir que lo vasco era ajeno en Navarra y que había que cantar jotas porque porque tocar el chistu era defender el, el, el expansionismo vizcaitarrista, ¿no? y eso pasa en muy poquito tiempo, ¿eh? y pasa por estas razones, que tiene una razón de fondo también, porque la, la burguesía navarra se ve amenazada por la burguesía vizcaína que es mucho más fuerte, entonces hay una parte de la burguesía navarra que dice no juego no juego en el espacio de Euskal Herria porque no gano, porque ganan los vizcainos entonces o gano yo o no juego como no gano porque ganan los vizcainos prefiero separarme, no por eso 1917 es un año no no quiero decir que sea una cosa que pase ese año un día, en torno a esa fecha pasa una serie de cosas y esa es importante, no y a partir de ahí la derecha navarra con esa nueva necesidad que tiene de enfrentarse al vizcaitarrismo, pues va problematizando también las relaciones con Guipúzcoa porque es el enemigo natural y entonces el navarrismo desde todo ese momento pues pues provoca esa situación y ahí tenemos otro cisma histórico muy importante que es el de 1936 en el que entre Navarra y Guipúzcoa se produce una división terrible con, la, con, con el tema de la, de, la, de la llamada guerra civil ¿por qué? porque la mayor parte de la población navarra Más allá de esos 3.500 que no son pocos fusilados, pues apuesta por los requetes y los requetes son los que entran en Guipúzcoa. Con lo cual se produce ahí otra ruptura histórica, otra fractura histórica muy importante en la que no hay que olvidar que las fuerzas dominantes en los dos bandos, en, en la fuerza dominante, sobre todo el nacionalismo vasco en Guipúzcoa y la fuerza dominante, los carlistas en Navarra, se habían presentado a las elecciones tres años antes. O sea, no solo no eran enemigos, sino que habían ido juntos a las elecciones y habían defendido un estatuto para los cuatro. Es decir, ahí otra vez por una serie de intereses se produce una, una ruptura tan grande que en muy poco tiempo no solo no, ya no comparten el mismo partido, el mismo proyecto político, sino que se enfrentaron las armas con todo. Y ahí viene otra ruptura también muy importante eh, a lo largo de nuestra historia y las, las huellas de eso pues, están bastante visibles. ¿no? Y luego en la transición, y con esto termino, es cuando se produce ya la última vuelta... Y nos lleva a la situación actual. ¿Quién está interesado ahora mismo en, en ofrecer la imagen de una confrontación de que siempre Ipuzkoa ha estado, digamos, de espalda nafarroa, no? Eso ya vemos que no obedece a la realidad histórica. Ha habido en algunos momentos unas cosas, ha habido en otros momentos otras. Hay una intencionalidad política muy clara. Entonces, hoy, a siglo XXI, ¿a quién le interesa alimentar eso? ¿Por qué Yolanda Barcina clama cuando a Garitano se le ocurre decir que igual hay que cobrar peaje porque no se puede mantener las... las... ¿Por qué clama? Pues porque cree que hay un caso de guerra, cree que hay una oportunidad para qué? O sea, Yolanda Barcina, que venía de firmar un acuerdo con Aragón y La Rioja para compartir no sé qué servicios, ¿cómo plantea las relaciones con Guipuzcoa. En términos de problema, en términos de conflicto, como que Navarra tiene que mirar con desconfianza porque los guipúzcanos vienen a engañarnos, a mentirnos, a ocupar nuestro territorio. La amenaza que sentimos los navarros, o sea, los navarros tienen que andarse al loro, Porque los vascongaus, el, el imperialismo expansionista vasco, quiere comernos y acabar con nuestra identidad. Ese es el discurso. Ahora mismo, ¿a quién le interesa eso? Pues hay dos a los que les interesa, ¿no? Eh, el, el, el españolismo, que se la goza, lógicamente viendo cómo se crean enfrentamientos y que alimentan enfrentamientos entre territorios vascos, pues una, no le falta ni argumentarlo, el divide y vencerás, ya lo escribió Julio César hace dos mil años, así que no forma parte de la, de la manera de pensar de todo el que quiere dominar a un pueblo, forma parte eso de divide y vencerás, es elemental y al, al navarrismo que el enemigo del navarrismo es la posibilidad de que los territorios vascos puedan actuar juntos ¿no? esa, y, lógicamente ahora mismo necesita eh, que esas relaciones se vean, se vean como problemáticas ¿no? y, y eso es así ¿qué ocurre? y ahora sí que termino ¿no? eh, hay otro riesgo que a esos dos al navarrismo y al españolismo se una un proyecto de Euskadi de tres territorios que se base en la aceptación de esa separación no va a problematizar de la misma manera pero eso es otro riesgo y no es un riesgo imaginario es un riesgo que ha existido y que puede existir en el futuro no ya entonces es como que esos tres elementos yo creo que hay que tenerlos en cuenta y es importante eh, supongo que acabaremos hablando más del, del alarde y de, y de la batalla del Monte Aldave que de alguna otra cosa pero el recorrido histórico es así y yo creo que es importante por suerte por suerte a diferencia de otros momentos eh eh No existe un clima de enfrentamiento social no es verdad es decir es la imagen que, yo, que yo estoy dando en o sea, la imagen que han querido construir de problemática no se ve por la sociedad como problemática ni la gente de Ipúzco en la Frente de Nazarroa se ha creído este cuento, se lo ha podido creer en otras etapas de la historia y, y si valoramos por ejemplo, porque la fractura de 1936 es una fractura real otra cosa es que se haga un análisis de que parte de las razones por las que se produce esa, ese que unos estén en un bando y en otro son casi coyunturales pero el fondo es una cosa muy dura ¿eh? y estamos hablando de una cosa que pasó hace cuatro días, por decirlo, sin embargo se no ha dejado casi huella en estos momentos es decir, eso está muy superado sociológico Muy superado en términos de sociedad, ¿no? No hay esta problemática, pero seguramente, yo además estoy convencido de que en la medida en que la situación vaya evolucionando, este es uno de los frentes en el que van a querer ir. ¿Por qué? Pues porque, lógicamente, cualquiera que quiera, cualquiera que vea desde, desde el nacionalismo español que el independentismo, que el sentimiento de soberanía, que la demanda de una Constitución Nacional de Euskal Herria va aumentando de fuerza, lógicamente tú coges tu batería de armas y las utilizas. ¿Y qué, qué arma, qué, qué, de dónde recurres? Pues recurres a la historia para aprender qué has hecho en el pasado y qué puede funcionar. ¿Y qué es lo que vas a intentar hacer? Pues conseguir que se genere un ambiente de desconfianza que sea difícil fusionar unos territorios que tú ya has separado. Ya los tienes, de hecho, separados, porque los tienes. Uno es una comunidad autónoma y otro otra. Entonces, ¿qué te interesa? Pues, pues, hombre, te interesa tanto que la Constitución Española tiene un artículo por el que se prohíbe que dos comunidades autónomas se puedan federar. Es una cosa que llama muchísimo la atención. Porque además está explícito. No es que hayan puesto dificultades, no. Por ejemplo, una de las cosas que no se puede hacer con la Constitución española es que dos comunidades autónomas se puedan federar, que es un absurdo. Es un absurdo. No, no, bueno, no es un, decir, es un absurdo. No se le ocurra a nadie más que al que está pensando en que algunos no se federen, claro. Está pensado para dos casos. Por bueno, el caso de los países catalanes, es decir, que las, las Illes, el, el país Valencia y Cataluña no se puedan federar. Y para el caso vasco con la comunidad autónoma vasca y Navarra, es evidente. No, es, no está pensado para que Andalucía y Extremadura no se puedan federar, que eso al Estado español no le preocupa lo más mínimo. ¿no? Entonces, esa es la cabe prever que seguramente dentro de la estrategia contra el soberanismo, contra el independentismo contra el abertzalismo haya más tarde o más temprano un intento de intensificar estas diferencias eh, y si os dais cuenta bueno Yolanda Barcina, la, la que ahora manda en el gobierno de Navarra, como además ha tenido grandes problemas en los últimos tiempos porque no tiene nada que vender porque qué va a vender, no, no lo único que decide hace ya seis meses que el gobierno de Navarra no decide más que recortes, solo decían recortes, de hecho ya solo se juntan para eso no tiene nada que decir porque la única manera que había de gobernar era gastar dinero para convencer a la gente con grandes proyectos públicos es lo único que hacía el gobierno, entonces como no tienen dinero no tienen otra cosa que hacer, entonces solo se juntan para anunciar recortes, y claro hasta para ellos es incómodo eso, entonces ¿qué es el discurso? pues si os dais cuenta han vuelto a recuperar el discurso de que vienen los vascos, que vienen los vascos que vienen los vascos, vienen los vascos ¿no? y seguramente eso va, va a proseguir, ¿no? Porque es lo que, porque es lo que les interesa, ¿no?